en el vuelo que sale la mañana a las 7.50 sí, sí. sí, no, viajamos en micro bueno, así bueno, que bueno. nada ahora comer y dormir un ratito así está bien, está bien, está bien está bien, está bien. bueno eh, mañana 21 horas, pantalla de Taze Sport primer punto de la serie eh, el jueves será el segundo después la vuelta domingo 5 martes 7, viernes 10 en caso de haber quinto partido con ventaja para el equipo de, de Bahía Basket Eh, bueno ya jugaron varias veces con ellos no eh, hablamos un poquito de Bahía qué qué qué qué les preocupa ¿Qué, qué qué tienen que mejorar con respecto a lo que hicieron con ellos qué qué fue lo que más incómodo les cayó ah bueno creo que lo mejor que tienen ellos es no su intensidad y y el físico no son todos chicos jóvenes y creo que lo que demostraron ahora con Peñarol eh, así que Nada, eh, tratar de, de cortar el contragolpe que por ahí es el, el arma fuerte que tienen ellos Después, y, bueno, la llegada de, sí. de, de Johnson le vino muy bien Sí, claro Y y creo que se ganaron confianza, le dio por ahí el toque que por ahí ellos necesitaban Así que están jugando muy bien Sí eh, Tiene mucho que ver eso, ¿no? De la confianza y, y, y de la parte psicológica de los momentos anímicos en, en cuando hay playoffs, ¿no? Sí, viste eso que sea. En cualquier deporte la confianza es fundamental. Eh, cuando va a tirar un tiro, cuando las cosas son positiva, ¿la ves toda positiva o la ves negativa? Eh, así que creo que creo que lo importante es eso nosotros está tranquilo hacer lo que vinimos haciendo hasta ahora con la agresividad que lo estamos haciendo y bueno eh, obviamente acá eh, partido a partido claro y San Lorenzo cómo anda con eso porque tuvo un año irregular como muchos equipos del fútbol me estoy viendo justamente la llegada argentina del fútbol del básquetbol argentino Y digo, eh, a, terminó la temporada, arranca la postemporada temporada y, y es como que tuvo un envión anímico importante 3-0 frente a obra, independientemente de cómo fueron los partidos Después la serie con Gimnasia de Comodoro Y es como que está pasando por su mejor momento, ¿no? En confianza, anímicamente y basquetbolísticamente Sí, sí, la verdad que... Eh, creo que el equipo hizo un gran cambio de cabeza, ¿no? Eh, Sabíamos que acá es matar o morir, porque si perdés y afuera, te va a tu casa. Y creo que hicimos un gran cambio de eso, desde la actitud, de la concentración, jugar los 40 minutos a full, tratar de, de no relajarnos. Y creo que más allá de que con obra le fue, fueron todos los partidos parejos, eh el ganarle a Comodoro después del año que hizo y después del, de que ellos ya vienen dos años, tres años, con más o menos una base, eso también para nosotros es un envión importante. Así que nada vamos con, con siempre con, con la cabeza pensando a más. A ver, eh, hablaste de la llegada de Anthony Johnson, el, el grandote que tiene Huerva Ida, que a <coughs> bueno, partir de su llegada le ha dado bueno una presencia en la zona de la pintura que por ahí el equipo no tenía con con ninguno de los foráneos que antiguamente trajo o a principio de temporada trajo eh, y, y a ustedes qué le dio eh, Mafio Bryan no porque también anduvieron ahí deambulando con varios extranjeros hasta que finalmente dieron con con este chico que llegó de, del básquetbol mexicano jugando la final disputando la la final en, en en esa liga y me parece que también encontraron ahí una pieza que les faltaba no Sí, bueno, tiene gran poder de gol, ¿no? Eso es lo lo más destacable, que sabemos que que se la damos ahí en el poste bajo y puede, digamos, tiene facilidad. Eh, después la la realidad que tener tantos cambios creo que que no es bueno, eh, pero bueno, se dio un año así. Eh, es, es difícil porque ellos se tienen que acostumbrar a uno, uno a ellos y y el cambiar constantemente creo que no suma para para nadie pero la verdad que tanto Marco como se adaptaron rápido así que esperemos que las cosas sigan marchando bien y Marcos Mata como cuál es tu balance del año este ahora estás con un problemita en el gemelo y así todo el otro día hiciste eh, un, un gran un, una gran serie frente a, a gimnasia de Comodoro también levantaste mucho el nivel con Con obras sanitarias. ¿Cómo cómo evaluarías tu temporada? Y en lo personal no estoy tan contento. Fui muy irregular, eh, pero bueno, también es un equipo que es el primer año que, que nos conocíamos. Creo que el equipo en general fue bastante irregular, eh, pero acá yo lo importante si, si salimos campeones o llegamos a otra final más eh, lo personal queda de lado yo qué sé yo no importa si tengo que en la, a mí las estadísticas mucho no no me no me llaman no yo soy un jugador más de, de rol o eh, así que nada Tratar de sumar para para llegar al objetivo. No, obviamente. Después, está... después eh, nada, lo que te decía, eh, no fue mi mejor año, eso lo tengo claro. Pero, nada, tratar de, de seguir sumando para que que esta temporada no se termine de antes. Está muy bien, está muy bien. Estamos hablando con Marcos Mata, el alero de San Lorenzo Almagro. San Lorenzo va a jugar mañana el primer punto de la serie en Bahía. Anoche hablamos con Gastón Wieland. En, en, en todo red Hablando justamente del rival Que también están preocupados Que saben que juegan contra un equipo Que se armó para para pelear por por cosas importantes Recién ahora en este momento ¿No Marcos? Eh, que van a jugar la final de conferencia eh, ¿Saben que estando donde tenían que estar al principio de temporada? ¿Se sacaron un poco esa presión de encima? La verdad que Digamos Por el equipo que se había armado, sí, obviamente que por ahí era lo que se aspiraba. Pero después todos tenemos experiencia en esto, que que no por los jugadores ya tenés anticipado ya una final. No eso, eso está claroísimo. Claro. Pero pero sí, eh, nosotros creo que todos sabíamos para qué nos había contratado San Lorenzo y y sí la presión está pero para como para cualquier equipo que, que se armó y por ahí no no está logrando las cosas que, que se plantea este, eh, vos vos crees que lo mismo eh, cualquier equipo que San Lorenzo yo creo que sí lo que pasa es que bueno hay se arma una bola alrededor de, de Tinel y todo eso que yo en los demás equipos que he jugado y que querían pelear arriba uno también tiene la misma presión. Eh, bueno, por lo menos yo lo siento así. Está muy bien, está muy bien. No, no, está perfecto, está perfecto, porque... Viste que siempre se dice, bueno, este equipo tiene más presión porque se armó para salir campeón, o este equipo está formado por por jugadores muy importantes, o tiene un presupuesto muy elevado, y la verdad, para los que estamos cerquita de lo que es el rectángulo de juego, y los jugadores, obviamente, el cuerpo técnico, todo, sabemos bien que... Eh, que no que no una cosa no no no no es no, condicionante. No sí. Exactamente, porque y porque no, porque vos podés armar un equipo con un presupuesto muy elevado. Ya ha pasado, que, ya ha pasado. Eh, ya ha ido el descenso o, o le ha ido bastante mal. Yo me acuerdo siempre del del equipo de por qué siempre hablo del equipo de Quilmes que se armó para salir campeón porque en aquella época el Gordolíseo, ¿Sí? Eduardo Domínguez, Sebastián Uranga, James Parker, Este Horacio seguí como entrenador después, Guillermo Vecchio a entrada, este, Jorge Raca, eh, tenía un equipazo, y, y sin embargo, bueno, no hubo química entre los jugadores y, y terminaron descendiendo, y vos decís, y pero ese equipo no estaba para descender. Después en la cancha son 5 contra 5, y el que está mejor de confianza, eh, todos saben jugar al básquet, este pasa, tenés un, un, un, una racha mala de partido y te fuiste al descenso y sí, por eso. Eh, como te digo, acá eh, yo creo que no hay un solo equipo que se haya armado para pelear arriba y la presión creo que tanto en San Lorenzo como en su caso cuando yo estuve en Peñarol, en Peñarol eh, sabíamos que era un equipo para estar en, en los puestos arriba. Después hay veces que las circunstancias no dan, pero que uno siempre intenta llegar, eso está claro. Está muy bien, está muy bien. Eh, ¿Te sorprendió no verte, te cambio de tema, ¿te sorprendió no verte en la lista de los preseleccionados, al, la lista que dio Nicolás Casalanguida? Eh, no sé, <risa> la verdad es que... Dale, eh, dale, dale, dale. No, sí, sí, no. Eh, no sé, como te dije, yo... Por ahí no estoy tan conforme con el año que hice eh, y, y sé que hay muchos chicos que que están jugando muy bien Y que también eh, están apostando a, a chicos que están eh, No iniciando, ¿no? Porque ya tienen varias ligas, todo Pero que, que apuestan a eso Así uh -huh. que, nada no, está muy bien Tienen que ir los que están mejor ¿Y, ¿Y te ves con alguna chance de ir a la otra preselección o ya no? Ya no te haces eh, la película no digamos como que ganas uno tiene siempre y obviamente me encantaría pero sé que si voy tengo que pelear en mi lugar eso está claro está muy bien está muy bien bueno eh, cómo te imaginas la serie larga corta pareja despareja y yo creo que pareja ellos como te dije vienen jugando bien hicieron un buen pleyos con con Peñarol ganando de visitante Eh, para nosotros lo más importante va a ser estos dos partidos acá de visitantes sabemos que tenemos que que pelear pelear con todo y tratar de llevarnos a uno eh, después si si ese es el primero o el segundo eh, ya, es, ya es otra historia y nada no, creo que tenemos tenemos chance lo hicimos con con Comodoro en la cancha allá sabiendo que cada Cada partido diferente, ¿no? Y cada rival también es diferente. Pero bueno, eh, lo que hablábamos antes, la confianza de haberlo hecho en Comodoro te lleva a uno a pensar de que por ahí también puede hacerlo acá. Seguro, seguro. Eh, Marquito, gracias por el contacto. ¿Cómo estás, gemelo? Bien, bien, mejor, por suerte. Más desinflamado y con menos dolor. ¿Y cómo está la familia? 10 puntos. Creciendo, ¿no? Gracias a Dios. Sí, sí. Sigue creciendo... A full. ¿Viste qué rápido que pasa todo, no? <risa> sí, con, con ellos te das cuenta cómo pasa el tiempo. ¿Viste? viste Uno dice qué joven que soy, qué sé yo, de repente tenés los pibes ya después... <risa> sí, te pasa rápido. Sí, anoche, lindo, lo, lindo. anoche lo hablaba con con el Faca Piñero y, y me decía exactamente lo lo mismo, ¿viste? Que por ahora está sí. durmiendo un poco más, pero que le costó entrada y de tres meses la la bebadera, así que... Nada bueno. Y está, está en la peor etapa. Sí, o sea, claro, está, claro, sí, claro, sí. Año, claro, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, problemas chicos, viste, vos yo tengo hijas grandes, ya tenés problemas grandes después. Sí, <ríe> es, peor. Solo, sí, es peor, es peor, es peor. <ríe> te vienen con un melenudo a casa lo quieren matar. <ríe> <ríe> te mando no, un abrazo no, enorme, un gusto. Dale, dale. Dale, una lo gracias mejor, gracias. Es lo mejor para así lo estamos viendo mañana, dale. Dale, muchas gracias. Ahí está dale. Marcos Mata, el bien honesto como siempre, Marcos con con su forma de decir, este hablando un poquito de de su actualidad, eh. a veces es difícil que un jugador te reconozca que que ha tenido una